¡Feliz sábado a todos los que están en sus casas! ¡Bienvenidos, Bebitos, Mamitos y Papitos! A la clase de cuna. ¡Van a escuchar una linda canción y una linda historia! ¡Oh, Bebitos y Bebitos! ¡Es hora de cantar! ¡A Dios le gustan las canciones! Allí, ¡Somos ayudantes! Somos ayudantes, ayudantes, somos ayudantes. Las historias de Jesús Necesitas cada sábado Tu lección y tu Biblia Dios les gusta Que estudiemos la lección y la Biblia Amiguitas y amiguitos Tienen que aprender este versículo Te portas muy bien cuando ayudas Tercera de Juan 5 Ahora vamos a cantar nuestro versículo. Te portas muy bien, cuando ayudas, cuando ayudas. Te portas muy bien, cuando ayudas, cuando ayudas. El la lección es Podemos ayudar a los demás Es un día bonito Se escuchan a los pajaritos Y muchas personas caminan Aquí está un hombre cojito Que no está tan feliz Porque no puede caminar Tampoco correr Y menos saltar Todos los días su amigo lo lleva a sentarse al lado del templo para pedir limosnas, monedas, porque él no puede trabajar. Cantemos juntos esta canción. Por favor, por favor, una moneda, por favor. Algunas pasan por su lado, algunas son buenas y le ayudan con una moneda, pero otros en cambio pasan de frente y no lo ayudan. Él no sabe que dos hombres de Dios fueron al templo a orar. Escuchemos quiénes son. y Juan, Pedro y Dios. Yo hablo Bien, son Pedro y Juan que fueron al templo, pero el cojito no lo sabe. Se colocaron frente a aquel cojito. Aquel cojito levantó su vasija para recibir monedas, pero ellos no tenían. Pedro le dijo, míranos. Aquel cojito se puso feliz porque pensó que le darían muchas monedas. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Aquel cojito nuevamente puso una cara de tristeza. Pero te daré algo mejor, dijo Pedro. ¿Qué será? Pedro le dijo: "En el nombre de Jesús, levántate y anda." El cojito empezó a mover las piernas. Levantó un pie y luego el otro pie. ¡Wow, es un milagro! Empezó a mover ¡A moverse y a moverse! Estaba muy contento. Ahora no solamente estaba de pie, sino que saltaba de alegría. ¡Qué alegría! Saltaba diciendo, ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Pedro y Juan también estaban contentos por este milagro. Tú también puedes ayudar a otros como Pedro y Juan lo hicieron. ¡Qué linda esta historia de Pedro y el hombre cojo! Podemos ayudar a los demás como Pedro, la basura... Tiene que ir en el basurero. Podemos invitar nuestras frutas a los amiguitos. Ayudar es muy bueno. Vamos a orar, queridos amiguitos y mamitas y papitos. Querida Dios, gracias. Este lindo día mandaste Dios. que Ayúdanos a ser bondadosos como Pedro en nombre de Jesús a mí. ¡Nos vemos en la otra clase! ¡Abrazos!